luminarias como... Errol Flynn, ...Michel Simón... ...Edward... Uh, ...por una ciudad mejor... ...una realización nacional... ...no quiere esto, no quiere, quiere la paz... ...calor latinoamericano... ...se siente en el estudio... Centroamericano sería más correcto, sí, no, sí, bueno, no... Norte me parece, Norte americano. Vuelve, qué bueno, el ídolo de los niños. Uno de mis personajes preferidos de la infancia, Pelopincho va a volver no, a los escenarios. Las no tablas. Es ¿Quién es Pelopincho? No, no sé quién es Pelopincho. Ver, es una marca de pileta. La claro. pileta. Yo quise decir el otro. Piripincho. quisiste decir? Pelopincho es la pileta. Pero Pincho la pileta, Piripincho el corazón del causil. Ah, Pelopincho y después está Tiburón. Ay, no. no es? No vale. te La puta de los... Na, nadie, tiene, <risa> nadie tiene retorno. Y <risa> sacaros del el aire de vecinos. O oh, mancer andar que quiere Guille. <risa> que quiere. Yo lo escuché, dijo Pelopincho y Cachirula que salía en la tira de la espejita en la parte de atrás. Pelopincho. Ah, y le robaron el nombre para hacer las piletas. Uh -huh. Pelopincho y Cachirula es cierto. Es que, es que siempre le terminaron dando un sartenazo, pobre. ¿A claro. A Pelopincho. A Pelopincho le no, no era que Cachirula le pegaba siempre a Pincho. Sí. Sí, así era. ¿Quién es Cachirula? Violencia doméstica. Cachirula y pero Pincho. Cachirula y pero Pincho. son eso? personajes oh. oblongos, así de caras largas. <risa> oblongos. no ¿tú ¿viste un dijo una anteojita en tu infancia, Billy? No, eh, no era de que Kenjo. Uh son machetos los billique. Y otra, otra clase de gente. <risa> bueno, vuelve. Mejor, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Quién sí, puede ser? De billique, Había un álbum de figuritas en su momento. Alf, solo lo llené al álbum de figuritas. No, más bien. El que mundial, al. ya empieza el mundial de no, nuevo. No, es el mundial. ¿Flotillitas? No, por favor, Marcela. ¿Si flot es Plastic Man, el hombre... ¿Cómo se llamaba en castellano? Cualquiera, tal plástico, el plástico. Ah, no, sí, no era el hombre. tenía plástico? un álbum traído de donde si no Plastic ni el nombre. No, no me acuerdo cómo era. Era el tipo de plástico ah. que tenía los lentes. Era Man. Y el alcohol? que... Era bueno, <ríe> todo super no se román. acuerdan de Plastic Man Buscalo sí, en internet acordé, y mira una acordé, foto acordé, que, que lo van a lo van a encontrar el ah, tipo es que tiraba los brazos era generación. el hombre de goma claro de el el nuestra generación el hombre de goma el hombre de goma era pues esa mejor que el plástico sí porque el plástico no se entiende mucho porque el plástico Pero se de cuatro el cuatro no, es fantástico no tenía no un traje ese. rojo con algo tenía un traje tenía como una musculosa roja sí con algo amarillo y tenía como un jopo negro él el eh, eh, y chapulín de colorado la cara, era. Tiene era una cara de Clark colorado. Kent. Era el chapulín colorado. No, no era el chapulín colorado. Bueno, la gente va a saber ay, quién es. Ay, ay, ay, qué frío. <risa> <risa> Perdón, bueno, estaba pero, no, hablando. No. La gente va a saber quién es Plastic Man. Claro. A los que le interese, porque a la a la nueva generación no le va a interesar Plastic Map. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, vuelve, vuelve, al vuelve. Visto, una serie porno como todo lo que están haciendo ahí. No, no, no es en audio. Es en cartoon normal. Ajá. Lo va a producir Warner Bros. Y lo interesante era que el, el, el capítulo piloto había aparecido en internet había mm. aparecido en YouTube había aparecido en todos los servicios de video y así chequen a ver si les yo gusta. dije yo dije ayer buenísimo mañana llevo lo, digo lo, claro metanse al blog claro y en y el blog va a estar el link para YouTube así, para YouTube y así lo mira. ver claro qué pero, pasó qué pas la, ah. durante esta tarde mm. los garcas de Warner Bros llamaron a YouTube y dijeron sí, eh, tenés un video Plastic Man puesto por favor Cancelalo, no... ¿Cómo es no que puedes armar Warner? Y... Y yo a No, yo no grabo de YouTube. A mí no lo puedo subir a más en ningún lado porque me lo cancelan. Pero y si le pones que se llama Witching Man, que cuando no. han a un montón de darse cuenta no. que tienes de eso. Te agarran igual. Hay uno chequeando todo lo Sí, hay videos. uno chequeando. Uh. Hay chequeando. Si uno, no se puede subir pornografía, si no estaría lleno de pornografía YouTube. Eh. sin embargo no lo está porque hay uno checando. Dice, no, no, no, no, no, se vio una teta. Fuera. Se la ve, se toca y lo borra. Se la ve, se toca no, pero y hay, lo borra. Hay, hay, hay. una especie de, de permisión para algunas cosas. De El permiso. Artística, tenés que decir eh, que sos mayor. Sí, y tenés que apretar, decir, sí, soy mayor de 18. Hay un botón grandote que dice, sí, soy mayor de 18. Y si querés decir que no son mayor de 18, no, no sé dónde apretás. Simplemente está, está, está, <risa> es como el botón, así que no puedes ele elegir otra cosa. Bueno, así que lo bajaron, pero y, ah, habrá que esperar que eh, aparezcan. Eh, esta fue la no noticia. Es una noticia, porque vuelve Plastic Man. Ah. Lamentablemente no le podemos dar el regalo a nuestros oyentes de que se metan a internet y puedan ver el capítulo. De no todas formas está, forma, en, la está mula. en inglés. A lo mejor ya está en la mula. Sí, si lo buscan en la mula va a estar. Y pues, si tenés la mula y tenés un servidor, por eso no te tomaste el trabajo de subirlo al servidor y ofrecérselo a todos tus oyentes. Porque yo me había tomado el trabajo de y ofrecer a través de, la, de nuestros amigos de YouTube, pero se vendieron al sistema y Caragán. No. No, no sé. Vamos a escuchar en que a The Little Ones haciendo Lover's One Cover. No a empezar. No va a ganar el Bueno. y se, niega. es un día dificilísimo y la computadora está media renegada. No quiere tirar el tema. ¿Eso es? Se niega. Ah, fíjate. Bueno, qué macana de Plastic Man. Plastic Man es una serie que ya por los 80 11 8204 es el teléfono yolkipalki arroba hotmail punto com, la dirección de correo electrónico y en breve vamos a tener nuestra playa de estacionamiento el Yolky parking y el va el con, parking. con San Martín y Ayolas Yolas eh, bueno, estamos tramitando en, los permisos municipales, va a ser una verdadera corporación uh -huh, uh -huh. y eh, www.yolkipalki.com.ar la página web donde pueden ver el blog que hay por ejemplo hoy Un par de noticias relacionado con el, Los mayab, con lo que acabamos de decir Plastic Man, tiene más información ahí. En California, ¿Sí? la noticia que nos interesa hoy viene de California. Sí. El estado del sol. Exactamente, el estado de Red Hot Chili papers Claro. Ahí van a castigar a los ladrones de publicaciones gratuitas. ¿Y eh, ahí? ¿Qué? Muy bien, estabas atento. Sí. ¿Entendiste? Sí castigarán a los ladrones de las publicaciones gratuitas. Espera, eh, ¿le están llamando ladrones a la gente que hace publicaciones gratuitas? No, la gente... que. Eh, son ladrones. Las Vos te llevás lo, los periódicos gratis, te llevás muchos NotiExpress. Ah, te llevas muchos NotiExpress. Y te, te denuncian por robo. Puede decir, pero es gratis. Pero, sí, no, no debe ser. Tiene que ser otra cosa. No le pueden decir robo. Los ladrones de publicaciones gratuitas eh. podrán ser castigados como autores de un delito menor. De acuerdo con una nueva ley que está perdonando a Schwarzenegger. Miss Liz Minor. Le dicen a esos. Miss Minor, claro. De mi, li, Liz Minor. Que Chuchenegger está sí. ahí a cargo del estado ese. Eso les pasa por votar a Terminator como su gobernador. El gobernador firmó una propuesta de ley que penaliza el robo de más de 25 ejemplares de un diario gratuito. Ah, no, está bien. Te llevaste más de 25. 25. ¿Qué? Son los lincheras que se lo llevan para dormir. Exacto. Se tapan a la noche con eso. O para Dale. una ley antininchera. Ese eh, iba a decir para tapar los vidrios, los locales que cierran. También para hacer un sí. asado. Claro. Pero 25, eh, a menos que haga un asado con papel, no. No, Con dos Hay gente que es novata, que todavía no tiene mucha cancha en esto. Los para... periódicos son no, muy no, cortitos. Ya no tienen mejor. parrilla eléctrica, así que. Para no. hacer fogatas en la playa. Ah, eso es cierto. No, pero si hace una fogata en la playa, ¿sabes? con el papel como vuela. No, es un asco, porque a todo negro. La, la libertad, la libertad de prensa es una de las libertades más preciadas que enorgullece al pueblo norteamericano. Sí, <risa> pero en serio, está bien, <risa> no es cierto. Sí, no. no se ría. Está en la Constitución. Tenemos que evitar que ninguna persona pueda privar a otra de sus derechos contemplados mm. en la constitución justamente ¿Cómo? como el derecho de llevarse una publicación gratuita 25 más menos 25, de 25 claro. la ley firmada el domingo prevé hasta 500 dólares siempre ¿Qué? explico que muchos dólares son cerca de 400 euros para Exacto. que estén sí, para más para menos más... ubicados y si sí, de multa y o oh, 10 días de cárcel es re exportable españa este programa ¿No? Sí, no ¿no? tenemos que venderlo. <risa> Va a Arrancar desde primero de enero de 2007. La oficina del gobernador, recordó, la oficina, ya sí. es un ente entero. ¿eh? Exacto. ¿Tus oficinas no hablan? Eh, no. Porque no tengo California. Portavoz. la oficina en California es la oficina parlante. Porque tienen portavoz. Portavoz para todo. Uh -huh. o sea, a mí mi voz se vez. me cae. Gracias a el momento en que compré el nuevo portavoz, mi voz eh, se mantiene erigida. Perdón. <risa> <risa> la oficina del el, el gobernador la oficina parlante sí. recordó que en noviembre del 2002 un ah, esto ya se mira desde el 2002 que están dando vuelta con cuatro correcto. años un político de san francisco que está sí. ahí en california se robó 25 se había robado mil ejemplares ah. de un diario gratuito que no apoyaba su candidatura ¿cómo se para robarte mil ejemplares ¿Qué va lugar recorrer por lugar de todo, los... todo y como hizo cena para sacar la, la o, o ¿Qué? o el otro o el jugador de fútbol para sacar las revistas pornos de yuya Pelé es el que jugaba es el claro. jugador al fútbol el otro los era el corredor de autos en los ángeles es más fácil porque vos tenés una, una calle tipo avenida larga así y están todos los están de revista uno al lado del otro eso que vos vas a meter la moneda y te la lleva a agarrar o no o, o los gratis sí. y vaya a agarrar y cuál es va? la gracia que estén no, todos juntos ¿tú? no no están todos juntos pero están todos derechitos en la misma avenida por lo menos la mayoría Y pues, sí, muy fácil. Si lejos, te tenés pero que... Pero la avenida cruza todo. Entonces vos en cualquier punto que estás, agarrado Por lo menos debe, la mayoría, debe te estar digo. cerca de la playa, toda la gente va a la playa, pasa por esa avenida, se compra el diario, se sienta en la playa con su reposero a leer el diario. la gente no, no trabaja mí? en California. No. no. Ah, Nunca no? No. viste una película. <risa> Nunca viste una película. Trabajan de cerdo, no trabajan. Claro. Hacen de extras. Hacen extra. Claro. Todo el mundo, toda la ciudad de Los Ángeles vive de los bolos de extra. De eh, bolos, eh, bolo. Basta, Lisandro. Perdón. Basta. La... Recientemente otra persona había robado pilas de una publicación cerca de San Diego para revenderlos en centros de reciclaje en México. Eso también. Imagínate. Ah, claro. Es buena. Eh, hasta ahora el robo. Eh, ah, esa fue mi nota editorial. <risa> Hasta ahora el robo de publicaciones gratuitas en California era considerado como un hurto, sí. que solo merecía una infracción, pero no se recibía, no se interpretaba como delito. De todos modos es medio raro llamar delito robo cuando es gratuito. Es un irte al carajo. debería sí. llamarse algo así. Pero 25 me parece que es poco. Mil estaba bien. Si vas, ah, si te roban más de mil, pero está bien. 25. Un ¿Para qué crees 25? A lo mejor se le acabó. El Hay un montón de, de usos. ¿Qué te importa? Para <risa> hacer papelito para tirar a la cancha, por ejemplo. Y pero estás privando a otra gente que lea ese. No, estás no. difundiendo la palabra porque vos los tirás en la cancha y llega un montón de gente que de otra manera no lo leería. A lo claro. mejor te llega un papelito. O vos cuando estás en la cancha y tiran papelito, entonces llega el entretiempo y ¿qué hace? Te aburrí ¿Tú qué hace? Empezás a juntar los papelitos que te tiraron y lees los pedacitos. Eso es la, y la canción. tuya. Oh, ojalá que haya un pedacito de al lado que me coincida justo si leo el cómo termina la oración. Y te entretenés de esa manera. el mando rompecabezas. Es un entretenimiento de pobre, pero.. pero eso fuma mucha marihuana en las tribunas, ¿no? Porque se aburren en entre tiempo. Es cierto. Bueno. Es un peligro. Así termina. Así termina. Muy bien. Hoy los ramones mañana el mundo. Tributo de la República Socialista Argentina. A los Ramones, garcamuz haciendo I believe in miracles. Y después tenaz haciendo She's a Sensation.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 She's a sensation, she's a sensation. She looks so free, She's a sensation, she's a sensation. You didn't know what to do. She's a sensation, oh, oh, oh. She looks so fine. She's a sensation, she's a sensation. I don't know her mad, no matter what to do. Keep my heart to you I hope oh, oh, already I will get to you No matter what they say We can find a way I hope oh, oh, already we can find a way Ooh. I didn't know what's in the one to hold That I feel the way I do i don't care what you never say And I always will be true I always will love you She's a sensation, she's a sensation a heart She's a sensation She's so She's a sensation, she's a sensation matter what you need, I need my heart to No matter what they say, you wait and find a way. And oh, oh you wait and find a way. Oh, I didn't know what you thought I'd want but I feel the way I do. And I don't care what you never say, but I always will be true. I always will love you. Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. whoa Cholki, cholki, pal kim, Vamos a bailar ritmo fatal. De cholki, cholki, cholki, cholki, cholki, cholki, pal kim, Vamos a bailar ritmo fatal. De cholki, cholki, cholki. Veja también. Mira tus pies en el piso. Tu baile es cualquiera. Sube bien esa radio y déjate llevar. Vamos a bailar ritmo fatal. Sholky, shoki, shoki, shorki, shoqui, chalki, palki. Vamos a bailar en ritmo fatal. De cholki, cholki, shoki, shoki, shoki, shoki, palki. ¿Cuántas veces soñaron con este aire de libertad? Sube bien esa radio y déjate.. Yava, to lailar, fatal. Hey sharky, sharky, sharky, sharky, sharky, sharky, sharky, party. Mono fatal. Hey sharky, Son pasadas las 12.27 minutos Esto sigue siendo Jolki palki sí, sí, y vamos ah, sí, hasta la una. sí, ya a los mashups La esquina de las mashups En Jolki palki 845 La Ahora esquina sí. de los mashups Ahora sí, estoy más en sí. clima de mashups sirve Hoy de vuelta con gente que ha cerrado páginas. ¿Sí? Hoy viene recurrente. Cerrado de que han, sí, han caído, han, han, han llamado por teléfono y le han dicho o levantas eso de la internet o te hacemos un juicio. Bueno, los beachles. ¿Qué son los beachles? Eh, menos los que le faltan beach. Estamos en el bloque de mashups. Imagínate, que pueden ser los beachles? Es de los 60. Los beach. chicos boys. Los. Beach Boys. Los Beach Boys con. ¿Y cuál es? Como dije? Los Beatles. Con Beatles. Ay, qué grande. Le dije por así, Bueno, dos discos. Los discos son Pet Sounds, de los Beach Boys, y el Sunshine Pepper Lovely Heart Club Band, de los Beatles. ¿Qué disco tiene la tapa de Tato Claro. De acuerdo a. Muchísima, muchísima, muchísima gente. Son dos de los mejores discos de la historia del mundo. Sí, del mundo, sí, la historia del mundo. Uh -huh. Uno inglés, el otro norteamericano. Porque los bichos hoy son. De la historia del mundo discográficamente, ¿no? Porque antes se hacía música. Claro. Se, se, si bien ellos dicen que no había música antes que exista el disco, sí, yo insisto. Sí. <risa> Dale. Pero estaba escrita. Que no es lo mismo. Ah. No sirve. La Tenías que interpretar la voz claro. en tu piano. Exacto. <risa> Bueno, hay un DJ amateur que dice, oh, son mis dos discos preferidos del mundo, de la historia, y el tipo veía entre esos dos discos un montón de similitudes, y si, son dos discos más o menos de la misma época, creo que son de fines de los 60, son dos discos que, no, no sé si dije, dije cualquiera, bueno, <risa> pero el tema es que... El de, lo, el de los... El de los... Peach Boys, creo que era... Bueno, no importa. El tema es que el tipo los veía como parte de lo mismo. En su cabeza él armó los mashups y después dijo, bueno, vamos a hacerlos realidad. Ajá. Y se puso y los cortajeó todo. Los hizo mierda, los destruyó todo. Los dejó prácticamente irreconocible Porque los fue cortando así en pedacitos. Cosa que... Como valor de experimento está copado, pero que por ahí, viste, uno se queda con las ganas de no escuchar, te, no, como, no escuchar frasecitas más, más, Claras. más reconocibles, Claras. claro, Claras. inteligibles. Claras. De todas formas, eh, trajimos un par de temas que, que más o menos se escuchan para que reconozcan, no los más experimentales. A Entonces, hermoso, ver, este disco se llama Los Beatles y ¿qué pasó? EMI, que es la discográfica que tiene los derechos sobre todos los temas de Los Beatles, Lo llamó por teléfono y dijo, mira, te vamos a hacer un juicio ultra-ultimillonario. Sí, ¿Quién y llamó ¿no? George Harrison? Eh, no, George Harrison no. El dueño de Emi. No ah. sé cómo será, Emi algo. ¿Emilio Dion? Emilio Dion, sí. Bueno, lo llamó y le dijo, te vamos a hacer un juicio de un milloncísimo de dólares. Emilio Dion. Y, eh, ¿Y? Tocó, obviamente, dijo, bueno, no, está bien, yo no tengo plata para pagarte un millón de dólares. O más, muchos millones de dólares. Así que los bajo. Dice, bueno, está bien, bájalo. Pero además, me los regalás. No, me tenés que dar los IP de todos los hijos de puta guachos que se bajaron el disco. <risa> yo no tengo eso. Porque le voy a hacer juicio a todos. O sea, no van a hacer juicio. O sea, que yo alquipal que dentro de poco se come un juicio. ¿sí? <risa> Porque nosotros lo bajamos, obviamente. Emi, eh, que nos venga a buscar solo no la bancamos. Yo Desde tengo acá... el IP del ciber en el que lo bajé acá, eh, si lo hacemos, no nos vamos al ciber. Nos vamos a Uruguay, nos vamos a cualquier lado, no nos importa que nos vengan a buscar. Vamos a escuchar That's not Lucy y Today Rita dos mashups los Beatles contra los Beach Boys Beachless el DJ se llama Clayton Counts y está la página www.claytoncounts.com, está en el blog se puede meter para ver si a lo mejor en algún día lo levanta de nuevo, a lo mejor... no sé. Te enterás y cerraron Shulky Palky por un juicio. Vamos con la mayor. I wanted to show how independent I grow now, but that's not me. I could try to be big in the eyes of the world. What matters to me is what I could be to just one girl. A girl with kaleidoscope. I'm a little bit scared Cause I haven't been And told them what I was up to. Said that's not me. I went through all kinds of changes. Took a look at myself and said that's not me. I had to prove that I could make it alone.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 the eyes of the world, what matters to me is what I could be to just one girl. Eat marshmallow pies I once had a dream, so I packed a see I soon you sure. Love is here, today and it's gone, tomorrow it's here and gone so fast, love is here, today and it's gone. ¿Sí? ¿Sí? también viernes. Viernes eh, fue 22. Sí, Lisandro, y Lisandro, ¿Y escucha bien, esto. ¿Viste? ¿Y estamos saliendo en radio. No Somos unos aquí. grosos. No se sabe. ¿No? Yolki con la frescura del primer día. Os tengo noticias de su banda favorita. Se los digo por una patita de jabalí. Noticias de música en Yolki Palki. Pasos al baño y quedan los artistas. No, no. El guitarrista de Franz Ferdinand, Nick McCarthy, estrenó recientemente su proyecto paralelo llamado Vox Kodaks. El nombre del disco es Only a Oker no The Way y es mucho más electrónico y experimental que el sonido de los Ferdinand. Los Vox Kodaks planean salir de gira recién a fines de este año y lanzar al menos un EP cada seis meses. Los escuchamos entonces, estos Vox Kodaks haciendo Naked Smile. Ah, you think that And guess they got the price right. Ah, The shoes from the new shoe school. Ah, just so sweet you can't resist. But baby, all you got is got it wrong. But baby, all you got is got it. Wrong. Wrong. Ooh, uh. Flat. Time's gone by when foreign travelers Left that city from the port of yours But baby, all you got is got it wrong But baby, all you got is got it wrong. Oh. Oh. Money can't buy what you're searching And you feel it in your heart Still your sales are worth a thousand laleks But oh lucky that's all you wear for me And baby even if you think that all you've got is got it wrong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 Yo no estoy escuchando ah, nada, así que, lindo. Decime. Uuuh, qué decime. Están cantando Martín? un montón. Hay como niños cantando, niñas. No escucho. Es, esa es diamantosa, en los tondreca. Y ahí está cantando Muy Yuya en francés. Uuuh. No, en realidad es Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, nombre de española, pero es sí francesa. Ella es francesa, pero su origen es español. Ah, está bien ahí. De hecho, pertenece a una familia revolucionaria, sus abuelos escaparon del franquismo hacia Francia. Ay, no, no existe una familia revolucionaria, existe un tipo revolucionario, nada Muy más, bien. el reto vive de eso. No, no, no, era, parece que era toda la familia, abuelos, todo, abuelo, ah, también era, pero otro para no traicionar al abuelo, pero seguramente el hijo, o sea, el padre de esta chica le dicho, ¿y qué hago? No puedo ir en contra de mi abuelo en mi padre. en mi papá. Menos, de, menos del abuelo. Claro. Bueno, no condenado. Esta chica, o sea, se hizo conocida a partir de un reality show oh. de, de Francia. Sí. Estar de... Academy. Ah, está bien así, bien. al estilo sí. American Idol. Una cosa sí pero no fue seleccionada porque la trataban como un bicho raro, porque lo único que se dedicaba a cantar las canciones de rock alternativo. Entonces ah, niña afuera. <risa> afuera, está bien, yo pensé que era como un bicho raro porque era muy fea. No, no, no, es muy linda, tiene 26 añitos. Estuvo bien. Aliviendo... Es muy linda. sí ¿Y cómo la echaron? No pueden echar a las minas muy lindas de, de un programa así. Porque después le enseñan a cantar, no importa. Pero no, no, no, canta bien, tiene una voz linda. No, no, no, no, no, no, es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de Julieta Venega, <risa> o, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mandar no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno sí. en qué no ya me perdí qué ¿Qué ah, se ¿Qué no? la echaron de Linger for a starlight de, no de star academy. star academy y la chica triunfó porque sacó claro. su primer álbum y, y llegó a argentina llegó a argentina es más el viernes pasado por sí. lo cual me estoy lamentando desde que vi la noticia estuvo aquí en rosario en la alianza francesa y yo no me enteré ¿En serio? me quiero matar podríamos haber ido todo ¿eh? no. yo iba sí, yo, si también, yo también y no me enteré marcela pero pero no ¿cómo, ¿cómo me enteré. ¿Cómo es esto no me enteré no sé para qué tenemos una mujer produciendo música de mujer no sabe ni cuándo vienen a rosario no no importa realmente si un... yo, hubiera, yo hecho hubiera hecho el exidia. que le gusta bajar cosas ¿viste? Trabajan, sí. si yo hubiera hecho el micro de olivia ruiz el martes pasado por ahí me enteraba pero Strike como les le Sí, bueno. Cuántos Yo estoy más triste que ustedes. Yo cuento Strike. Bueno, pero igualmente... Oye, está ponchado hace rato. Igualmente está en gira por Argentina, así que a lo mejor de rebote la puede volver. A volver? lo mejor de rebote. Bueno, bueno, sus influencias van desde Tom White, pasando por canciones revolucionarias españolas claro. que le cantaba su abuelo, hasta Eddie Piaf. O sea, sí, claro, es claro Y en su, en su música mezcla mucho punk rock con folk francés y fan for, fish, play, y, y canta, canta con voz de música para niños, una cosa así media rara, medio sí, extraña. Sí, sí, sí, en algunos temas, en otros temas. Tiene temas en castellano también. Está muy bueno, escúchenlo, Olivia Ruiz. Vamos a, a escuchar, estamos escuchando La fan Chocolate, que es de su último disco. La minita de chocolate. De su último disco que salió ahora, que es el que está presentando por Argentina, así que si están en otra ciudad y no están escuchando, sí, sí, sí, vayan sí, a, a verla. Sí, sí. Uh, bueno, ¿y qué, de, bueno, ¿qué vamos a escuchar? Y vamos a escuchar Yami Paz sí. de su primer disco, y París, que es algo inédito acá en Argentina, sí. que es de un demo de dos temas, que salió antes de su primer disco. Excelente. Vamos. C'est toujours la même chose, même histoire, même parcours, même mon amour même, même yeux de velours, j'aime pas l'amour. À chaque fois voilà, c'est reparti pour un cours, des shabadabadas, sur la plage de Cabou, j'aime pas Tak, que fois J'aime pas l'amour. À chaque fois, voilà. voilà, faire partie pour un tour. Ah. Les Shabbat. Chaque fois, voilà, faire partie pour un tour des shabababada sur la plage de Cabou. J'aime Chaque fois voilà, c'est parti pour un tour. Deshaba daba da. la plage de Cabourg, Te voy a matar hasta matarte, Marcela. Jorge Palki. Dość swój la lune uh, uh, Ou ma bonne étoile Attends uh, uh, que la vie Finisse par passer Ou provoquer Un destin fatal Paru des, Paris, des voiles, Mon amour Perdu I si peu de regard, tellement de gens, et si peu de sourires. jamais le temps de s'offrir au hasard, si peu de temps qu'on aimerait en finir. Paris, dévoile mon amour, perdu parmi tous ces gens. mm <laughs> De dónde está su hijo en este momento Yolki-Palki promueve el feedback con sus oyentes va, Marcela, tenés va, un minuto va. para dar la información de la fiesta, oh, fiesta. Pará, Yo te, <risa> te tengo tanto para decir <risa> Vamos Y termina ahí <risa> y no lo dices Bro, eh, mañana Bueno, bueno. Viernes 15 de septiembre, fiesta 90 infame. Es ahora este viernes. Este viernes. No, no digas 15, sí el viernes, viernes este viernes. viernes. Este viernes fiesta 90 infame, 3 de febrero 11 83 bajo delirio rock psicodélico en vivo y después DJ Blue, a Blur. Sí. A disfrutar todos los temas de los 90 aquellos que todo recontra odiamos lo mejor de épocas y todo lo que vos al tacho basura lo que claro. tiraste, hace lo reciclado lo, no, lo, la papelera de reciclaje lo, de los, los te, 90 los temas eh. de, willy ¿De, de willy chanfrune de <risa> willy chanfrune una música de chasimel chasimel chasimel no tiene ese 80. tema no no 90. Chanfrune. no no ah, no 88 89 arrancar chasimel no no no no Yeah, yeah. Como oh, si sí, fuera amor. Gran, ya sí. Yeah, yeah. Vos ya saben, ahí tienen ¿Vaya? algo divertido para ser el viernes. Seguramente mañana y pasado se lo vamos a Y, y el, el viernes vayan a ver todo cara de ratón. Ah, cabeza de ratón. Cabeza, cabeza de ratón. De ratón. Sí. A las seis y media. ¿en a las dónde? seis en el Teatro de la Comedia. Sí. Que se presenta, que es el programa de.. Animación Rosalina. Exacto. Bueno, eh, el disco de esta semana, Billy, ¿cómo se llama? Eh, ¿razvan no, de y van the Oh no, no es de con, de Pieces of the People We Love son los Rapture, el disco nudo de los Rapture. Vamos a escuchar ahí. Yeah, alright yeah. right. <risa> y una cosa así muy extraña es como que el tipo no se va decidiendo. me que va pasando el tiempo se va poniendo más indeciso. Banda la Rapture si era y Banda que tocó con Necro Niwan men en la gira no. del 94. <risa> no.